Se han hecho una serie de eh, charlas, de paneles, organizadas por la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República, la RETEMA, esta semana, Jornadas Ambientales, RETEMA 2023, Transiciones Ecosociales en América Latina y eh, Uruguay, con la participación de eh, gente de Ecotambores, de, una de las organizaciones que está enfrentando el tema del proyecto de hidrógeno verde en tambores en Tacuarembó, eh, María Selva Ortiz de Redes Amigos de la Tierra, eh, la periodista Camila Méndez, y estuvo como invitada especial Marit Maristela Esbampa, esta socióloga argentina especializada, investigadora en los temas de medio ambiente, precisamente esto fue el lunes en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. También se hizo al día siguiente una actividad específica sobre el tema de hidrógeno verde que valdrá la pena resumir, difundir eh, en algún momento. Eh, lamentablemente son actividades que no tienen eh, mucha asistencia de público, no que lo que habla también de realidades de estos tiempos con la importancia. Vamos a escuchar eh, parte de, de lo que fue la intervención inicial precisamente de esta socióloga argentina, Maristela Asbampa, con quien hemos conversado en distintas oportunidades eh, sobre estos temas. Y que no solo tiene que ver con los eventos extremos, sino con la extinción de especies, con la pérdida de biodiversidad, y ante ello, bueno, manifiestan la necesidad de ir hacia modelos, digamos, o energéticos que abandonen los combustibles fósiles. ¿no? Entonces, Los países del centro, de lo, los países de, de, del centro global, lo que hacen es plantear políticas, ¿no? Este, eh, basadas en energías renovables. Pero al mismo tiempo que se da eso, hay una profundización en la expansión de la explotación de combustibles fósiles. Eso es claro. digamos hay una expansión de la frontera petrolera, por ejemplo, con el offshore, la extracción del petróleo mar adentro, con el fracking que es una energía extrema también, con altos costos ambientales. En Estados Unidos, por ejemplo, este, se des, eh, Biden decidió, luego de haber prometido que no lo iba a hacer, expandir la frontera hidrocarburífera en el Ártico, que es una región, un ecosistema muy frágil, no en donde la eliminación o ¿no? este eh, la afectación del permafrost podría liberar gas metano, que aceleraría la crisis climática enormemente. Pero bueno, claramente en ese sentido vemos que hay como una bipolaridad que además se acrecentó con la guerra en Ucrania, ¿no? en donde la política basada en la transición verde ¿no? fue desplazada o en todo caso coexiste con la política de seguridad energética. Hay que aprovisionarse de la energía necesaria para poder seguir funcionando como sociedad. Que eso lo vemos sobre todo en Europa. La próxima. Entonces, tenemos una expansión de energías extremas, un récord de subsidios a la industria fósil. Fíjense los datos ahí, ¿no? 2022 fue el récord de subsidios al consumo de combustibles fósiles que el 50% son beneficiarios las grandes potencias globales. Y además han aumentado en un 40% los beneficios las empresas ligadas a los combustibles fósiles, desde ExxonMobil, este, este, este, Shell, Total, este, y no me acuerdo nunca el nombre de eh, las que son eh, este, de los Emiratos Árabes. Pero todas ellas han recibido ingentes beneficios, han multiplicado sus beneficios después de la pandemia. ¿No? La próxima. La agenda de descarbonización, como se le llama, es una agenda que en realidad es casi anterior a la pandemia. En 2019 empezaron ¿no? a discutirse, a debatirse escenarios de transición. Por ejemplo, se comenzó a hablar del Green New Deal en Estados Unidos. Eh, primariamente, nos podremos remontar a 2007, pero lo esencial es que en 2019 lo retoma el ala de izquierda del Partido Democrático en Estados Unidos, en donde la agenda de descarbonización implica, por un lado, creación de empleos verdes y, por otro lado, descarbonización de la economía y de la sociedad, ¿no? de la mano de industrias o energías renovables. Ese programa está anclado en la idea de crecimiento infinito, porque Estados Unidos no tiene idea de, de crecimiento, ¿no? y, por otro lado, es un programa, obviamente, pensado para los estadounidenses. Ahora bien, ese programa asociado a la izquierda del Partido Democrático no fue el programa de Biden. Cuando Biden tuvo el debate con Trump, no, antes de ganar la presidencia, este y Trump le reprochó ese programa, Biden dijo, ese no es mi plan. Clarísimo. Porque efectivamente con la guerra en Ucrania, Biden lo que hizo fue aprovechar la ventana de oportunidad que se abría para poder exportar combustibles fósiles a Europa. Entonces Eso por un lado, vemos que efectivamente el Green New Deal es de muy baja intensidad, no vemos una voluntad de transicionar en Estados Unidos. Pacto verde europeo, ¿qué es el pacto verde europeo? También 2019, ¿no? Pacto verde europeo es la apuesta más seria que hay en términos de transición verde, ¿no? Porque además engloba a todos los países de Europa con el liderazgo de Alemania, secundado por Francia, con esta idea que para 2030 hay que reducir al 40% la emisión de combustible fósil y a 2050 se supone no emitir, no emisión, ¿no? Cero, cero net. En fin, la cuestión es que efectivamente hay graves problemas con Europa. El, el tema es que Europa... Eh, extrae y produce solo el 3% de los bienes naturales que consume y consume el 19% de los bienes naturales de todo el planeta. Eh, Europa se ha dado cuenta tardíamente que tiene que hacer la transición no solo energética, sino también digital y social. Digital porque efectivamente todo esto tiene minerales también, ¿no? Y social porque y sabe que si lleva a cabo una transición verde forzando digamos sin redistribuir sin hacer una mínima redistribución social la extrema derecha va a avanzar y va a optar digamos este y va a repudiar el discurso de transición ya pasó en, en Francia con los chalecos este, amarillos entonces ahí hay un hay un problema eh, fundamental pero eh, pasame la próxima que quiero mostrar algo de nos tocó hace 3-4 meses un poquito menos en mayo Eh, formar parte de una comitiva con el Pacto Ecosocial e eh, Intercultural del Sur con otros activistas e intelectuales de, eh, del sur global, gente de África, de Asia, en donde efectivamente estamos haciendo un seguimiento de lo que es el proceso de transición ¿no? energética. Y llegamos al Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo se estaba discutiendo el acta de materias primas críticas. ¿Qué son las materias primas críticas? Aquellas necesarias para el funcionamiento de una sociedad, digamos, ¿no? este, En términos industriales, en términos de defensa, ¿no? este Y eh, Europa, desde el año 2011, viene haciendo un listado de las materias primas críticas, que ahora son 34, ¿no? Y, y bueno, queda claro que esas materias primas críticas, que son, Entre, les voy a nombrar algunas, el litio, el coltango, Que está en África. El litio, sabemos, no solo está en, eh, en Bolivia, Argentina y Chile, sino también en México, parece que en Perú, vayas a ver, en la Patagonia, ¿no? Por otro lado, están los, los minerales necesarios para la transición. Todos, casi todos los minerales que ustedes conocen, se dice que son necesarios para la transición. Y después están las tierras raras, ¿no? Que, que en realidad están más en China. Más del 60% de las tierras raras que son esos minerales que apenas conocemos de nombre, que están en la tabla periódica y que son superconductores, que sobre todo sirven para la transición digital. Bueno, todo eso es necesario para la transición, ¿y dónde está? Bueno, el caso es que está, en términos de cartografía, está en el sur global, está en América Latina, está en África, está en Asia y una parte en China. Bueno, claramente eso ha hecho cambiar la transición es expresión también, o expresa una batalla geopolítica por parte de las grandes potencias, por efectivamente aprovisionarse ese, ese bien. Digo esto porque, figúrense, en América Latina estamos muy acostumbrados a ver el imperialismo con un solo ojo, es Estados Unidos, ¿no? y la comandanta en jefe de la, del Comando Sur, la, la generala del Comando Sur, que habla de las riquezas que hay en el, en el planeta. Pero en realidad, por un lado, está China instalada desde hace más de 15 años en América Latina en todas las actividades extractivas, ¿no? y por otro lado está Europa, que está desesperada. También me tocó discutir con gente que está en el área de transición energética en Francia, que delicadamente me decía, tenemos que desarrollar una diplomacia de los minerales con América Latina. ¿No? esa era la expresión una diplomacia de los minerales mientras me miraba horrorizada por las cosas que decía no pero bueno digo esto no lo digo para eh, digamos eh, eh, estigmatizar a Europa Europa es una puerta que nos permite ver cómo se está pensando la transición es eso y como es tiene que un espíritu to todavía democrático nos permite discutir No discutimos con el Partido Comunista Chino, ni tampoco discutimos con la clase política norteamericana estos temas. La anterior, por favor. El anterior es para decir lo de China también. Porque China efectivamente está muy instalada, yo le decía, en América Latina. China es un planeta en sí mismo. Y el 26% de las emisiones de efecto invernadero son de China. China emite más gases de efecto invernadero que... Estados Unidos, Canadá y Europa juntos, para que se den una idea. Pero al mismo tiempo ha encarado un proceso de transición también, un proceso de transición energética que implica el reemplazo de, y sobre todo, de este, las infraestructuras que funcionarían, digamos, con energías renovables, pero sobre todo de autos eléctricos. ¿no? Entonces China es el más importante importador de carbonato de litio que viene de Chile, Argentina y este, Australia, para transformarlo eso, a través de un, serio, un proceso complejo, en baterías de litio. Es el exportador mayor de baterías de litio en el mundo y produce el 50% de los autos eléctricos del mundo. Eso para que se den una idea de dónde estamos parados, ¿no?, con... Este, eh, la República Popular China que está cada vez más claramente instalada en nuestros territorios, ¿no? este, eh, generando nuevas formas de dependencia. Bueno, parte de la intervención. Esta es una actividad que duró también casi tres horas eh, dentro de las jornadas ambientales de la retema, la red temática de medio ambiente de la Universidad de la República. Parte de la intervención inicial de la socióloga. Argentina, Maristela Svampa,